que me están preguntando ahora por abogados para la caja, ¿no? oferta de trabajo, así que vamos a hacerlo ya al hotel, yo no lo voy a, vamos a, vamos a ver. Oye, Salud, está ahí, nos está, ahora yo me apropozco lo que he conversado, eh, lo que estoy, me estoy dando cuenta que ustedes unos, tienen bastantes dudas a a todo que el proceso de explotación, ya. Así que yo creo que todo caso también vamos a poder tratar de conversarlo, acuérdenme por favor para no se me quiere en el puntero, ¿ya? No ahora lo inmediato, o sea, pero sí podría ser para, de vuelta al 18, que pudiéramos alguna clase, en esta misma clase, que pudiéramos hacer, eh, un poco contarles cuáles son los requisitos para poder titularse, ¿sí? ¿Ah? el proceso de titulación para que lo tengan claro, si ¿Sí les parece así que ahí yo creo que sería bueno porque yo creo que lo, lo, lo, lo noté por la conversación acá que tienen bastantes dudas referentes a eso, o entonces sea, para que se pueda informar cuál es entonces tu razón acá eh, que tienen una porque hay dos cosas, acuérdense que son dos pasos una es titularse acá como licenciado una cosa y lo segundo es titular abogado ¿ya? que ahí, un, ahí la, la, el título lo otorga la suprema o entonces sea, ahí podemos ver eh, si les parece poder eh, hacer una esa actividad Para el encuentro 18 quizás hay que eh, aprovechar una, una clase, la media horita, eh, le quitamos una a esta clase y podemos, yo puedo traer, también invitar a alguien de, eh, por ejemplo, registro curricular que también les indique, para eso los pasos a seguir una vez que ya esté, esté está ingresado, no tal vez del tercer grado, para que se pueda titular. Claro, porque por ejemplo hay dudas que respecto a, la, ya si alguien nos da el nos da todos los grados, por ejemplo, a nosotros el nos toca el segundo grado, y si no lo damos, o si lo reprobamos, no podemos hacer clínica, no podemos hacer tal cosa... No, a ver, el, a ver, el tema para su tranquilidad, si ustedes ya, por ejemplo, ahora tienen que dar el grado en... Eh, en, abril. en abril. O sea, clínica lo van a por incluir, no tienen que tener aprobado segundo grado para puertas clínica Ya. ya eso lo, lo despejo al tiro, digamos. Pueden tener, estar con una, pueden estar <coughs> atrasados para tomar clínica hasta de 2 asignaturas. Pueden tener que ir quedándose atrás. Con más de dos asignaturas de mensaje les voy a dar, me eh, bueno, les doy lugar a, a, a que tomen. Eh. Porque ya, también la experiencia me ha mostrado también cuando tienen que tomar muchos ramos, ¿ah? la clínica van a estar computada. Ahora, claramente ustedes van tener una carga de trabajo menor de clínica, porque por el horario, una serie de cosas más, también vamos a tener que no sea una carga tan relevante. Pero es importante que lo haces por porque después les va a servir ¿ah, para el tema de la, de la práctica. Porque van a aprender a utilizar el sistema de case, case tracking, que es un sistema informático. ¿ah? Van a utilizar también la plataforma de la oficina judicial virtual. Esto también es parte de la herramienta. Van a tener por lo menos en el cuerpo un par de audiencias. Calculo yo unas dos o tres durante todo el medio del año. Entonces también eso les va a ayudar también para ir tomando confianza cuando haga la práctica. Claro, por ejemplo, yo en lo personal, no hablo con mis compañeros, por ejemplo, yo quiero tratar de, de adquirir la mayor eh, experiencia posible en, en lo que la, la universidad otorga. Por ejemplo, mi idea no es, ojalá haya pasar técnica y la pasé. No, mi idea es poder... Claro, mira, eso tiene que ver un la cantidad de casos que tengamos, pero mira, ahora tenemos tenemos harta oferta, desearemos o la carga de trabajo importante. O sea, de estamos en curso teniendo lista de espera para poder atender gente. Pero llegado, por ejemplo, todo lo que nosotros estamos atendiendo, mucha necesidad que otra clínica que el mismo cuerpo no puede atender. casos de de, de O sea, tenemos hasta consulta de caso migrason. Ah. ¿Ya? Eh, porque bueno, el tema el tema de migrason hace un tema que también ha demandado en el último tiempo de tener consulta, Gente, por ejemplo, que quiere sanear su regularizar su papel, también cómo poder hacerlo tema de, de alimentos también, ahí se ha inventado también el, el, el, el, entonces yo creo que las la clínicas no pueden estar, o sea, ojalá la puedan sacar en máximo provecho ¿ya? y también tomarlo con la mayor seriedad porque también van a estar atendiendo gente real si yo no le puedo a una persona de carne y hueso, no le puedo aceptar atenderlos vulneramente así, en términos vulgares, tengo la mente a llegar al tiempo que merece ya Pero no se preocupen, o sea, en todo caso igual, yo entiendo, vamos a tratar de esto también modularlo atendiendo la carga de disponibilidad de tiempo que tenga cada uno. Claro. Ya. Eso y claro, tú me oye, yo ojalá pueda sacar algún provecho, también si una carga laboral importante, tampoco, no, no, no. Es que yo, no por te ejemplo, puedo dejar discausas de que... Por ejemplo, en mi caso, yo al último conseguí una pega en donde es una pega para sobrevivir mientras yo termino de estudiar. O sea, es una carga laboral extremadamente baja, así como no... Ya. Es como especial para eso. Pero bueno, gente... creo que es la realidad también de todos, de, de todos acá también. Ah, eh, no, no así otros, otros tienen mucha carga laboral. Claro. Eh, bueno, pero eh, vamos a arreglar la situación. pido por favor cobreme la palabra para poder ah, eh, hacer esa actividad de vuelta al 18. ya pero Yo creo que es importante porque... Ver, si, si hizo una actividad el año pasado de explicar estos procesos de circulación, dejamos, grabamos unas cápsulas. Hay unas cápsulas grabadas que están en la página web. Eh, lo mismo también de cómo poder sacar el, el título de quien en la UNAV pero yo creo que es interesante poder hacerles, por pues sobre todo ustedes que ahora a pasar el quinto año por explicarle un poco porque ya el tema la, la, la, el egreso de la titulación ya está al lado, a la vuelta de la esquina pero ahora vamos a, a lo que viene ¿ah? estamos hablando de esta definición de negociar o mitigar le va a poder hablar de hacerlo más, porque su compañero se me quedó dormida ¿ah? Y ya, si no, me ayudan también a cantar con la canción de cuna ¿ah? Me <risa> logramos <risa> el tuto y el peluche, el sillo peluche, para que duermen La esponjé demasiado Voy a sacar la para que no estés tan calentita <risa> Ya No, no tampoco te van a ocurrir, creo No, pero si no es eres... eso <risa> Ah, sí, estoy probiando es No, si sí, entiendes que persona está con harta cosa también, bueno, son Está, es, es para molestar un rato nomás no, no, no me lo tomo ni de mal ni, ah, entiendo que, ah, Mira, vamos a ver este criterio, este criterio económico ah. Ah, ahí hemos visto justamente que el principal factor que tenemos que tomar en cuenta es, es el interés del cliente ¿cierto? de ahí luego la relación cómo está estructurado poder el derecho sustantivo aplicable ah, en la parte procedimental también que se aplica el caso van vale, a seguir en esta, en esta definición un factor también que eh, si bien, vamos a ver, no es un factor digamos que tenga una precisión matemática, ya, el criterio económico también puede ser un factor muy importante, ya, pero además también a hacer un análisis económico de esto, ya, también nos puede permitir objetivizar esta, esta definición, ya, particularmente cuando ustedes trabajen por ejemplo con ingenieros, ya los ingenieros, uno tiene que hablarles en términos numericos. El tema del interés, la mayoría nos va a casar tema que uno, de qué estamos hablando. Ustedes van a con un ingeniero industrial civil, va a querer ver números. ya Lo mira a su compañero atrás. ¿eh? Ay, el... <ríe> Él tiene toda la ingeniería que usted conozca, es la que <risa> no Y por lo tanto, eh, esto también, también tiene que adaptar también, esto por ejemplo, si, ah, fuera de broma también, ah, eh, es un tema eh, que va a dar a un gerente de una empresa, a una persona que repito que sea el área de, de, de, de las matemáticas. ¿ah? Esto es un tema que va a ser un análisis fundamental. O sea, si usted va a negociar con una compañía no tiene que o sea, no saca nada, darle que el interés la, de la bolita, no. La compañía seguro va a realizar ahí. ¿Dar los números para poder llegar a acuerdo o no dar si los números no nos lo dan, derechamente ustedes lo van a mandar a cortar la cadena y chau. ¿Ya? Simple, corto. ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver, es que cuando hablamos de este criterio económico, lo que estamos hablando es recurrir a lo que se denomina la herramienta de análisis económico del derecho. ¿Ya? ¿Se acuerdan que algo yo les hablé de análisis económico del derecho cuando vimos el, la materia de eh, orden público económico? y hace un par de años atrás que no tienen que haber tomado conmigo. ¿Ya? ¿Qué es lo que implica el, el análisis económico del derecho? Es una corriente ¿a? de eh, pensamiento jurídico que la novedad que tiene es que recurre a eh, herramientas propias de la, de, la, de la ciencia económica para poder analizar cuáles son las causas y los efectos que producen las normas jurídicas. ¿ya? Y esta la teoría económica parte de la siguiente premisa. La ciencia económica también parte de la premisa que las personas cuando adoptan decisiones ya siempre van a elegir qué el curso de acción que maximiza su bienestar. ¿Cómo ver, la premisa la, la teoría económica y clásica parte justamente de la premisa que cuando las personas toman decisiones ¿ya? Eh, siempre van a elegir qué el curso de acción que maxime su bienestar de ahí lo que se denomina es todo el pous económicos ya supuestamente parten de esta de esta certificación que las personas cuando deciden ¿ya? van a tener toda la información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 segundo punto de esta, de esta corriente esta corriente también dice que las personas cuando adoptamos decisiones también estamos movidos por ciertos incentivos dentro de esos sentidos que las personas tenemos para poder tomar o no una decisión está justamente la regulación jurídica de un determinado curso y la regulación jurídica también nos puede incentivar a elegir uno u otro curso de acción ¿ya? el ejemplo que colocó yo a ver, eh, si queremos, por ejemplo, ¿ah, yo quiero lograr eh, como resultado disminuir la cantidad de, de ingesta de alcohol o de gesta de tabaco, o sea, perdón, de, de consumo de tabaco, ¿ya? A ver, la estrategia clásica sería, yo vamos a definir, voy a colocar un impuesto, aguantémoslo en el tributo, ¿ya? Que colocando un impuesto vamos a pensar, voy a colocar un impuesto ahora porque yo derechamente soy anti-tabaco, ¿ah? Vamos a pensar, soy como el apóstol Pablo, ¿ah? en eh, Eh, esto es el, el, las personas que son reconvertidas digamos, a, son las más talidadas para este tipo de, de, de política ¿ya? y digo, mira yo ya no quiero que nadie más fume, por tanto voy a colocar un impuesto del 100% del valor de cada cajetilla ¿ya? o sea, si la cajetilla cuesta 3 lucas, vamos a colocarle impuestos a, a la cajetilla va a costar 6 pesos ¿ya? yo me voy a es el dinero? Pero quiero que puedo ocurrir del punto de esta, quiero es que puede centear del punto de vista económico es colocar en impuesto al 6%. No. Ah. No, va a el consumo. Pero la demanda del, del tabaco igual que el alcohol es una demanda que es eh, eh la demanda es inelástica, o, sea, o sea, perdón, es elástica, o sea, no inelástica, perdón. No te agarra mayormente porque delicioso. Vamos seguir igual. Lo mismo de la BC, no pueden subir la BC luca y ella pero yo me tengo que trasladar de mi casa para acá y voy a andar en auto probablemente porque como tengo que moverme a otras partes si a me suben la vecina 100 pesos yo voy a meter la perra pero voy a seguir consumiendo la no voy a balear probablemente en una u de combustible que yo voy a consumir ya uno podría decir chuta, en este caso aplicamos el impuesto, no va a servir pero que es lo que puede ocurrir en, en ese caso ¿Ah, eh, que yo puedo generar un incentivo para que? mercado Mercado Negro. Contrabando, ¿ah? contrabando porque qué? Porque la gente que no queda sacan la cuenta. Aquí en Chile, en la que dice, Lucas, me voy a, a Argentina, me voy a Bolivia, me compro que, que tienen un impuesto por el 10%, ¿ah? ya ese mero diferencial me permite ¿ah? eh, financiar un muy buen negocio. Lo paso por contrabando, ¿ah? que es como la práctica también ocurre. ¿ah? Sí, contrabando de cigarrillos, acá en Chile también, ¿ah? eh, o sea, por lo tanto, por ejemplo, la herramienta que uno pudiera pensar institucionalmente, ah, subamos impuestos, ¿verdad? Pero también esa herramienta, si uno analiza este tema desde el punto de vista, hacer un análisis económico de la situación, ¿ya? Esa regulación me puede generar justamente a, eh, un efecto que es completamente contrario al que yo pretendo lograr como objetivo de política al establecer una, una norma. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver, sobre todo en temas que tienen, eh, que, tienen que ver con una decisión netamente económica, ¿verdad? Esta es una herramienta en el análisis económico del derecho que me puede servir ¿ah? y ser muy útil. ¿Ya? Pero particularmente, la, la vamos a ver también, se ha discutido también la utilidad de esto. ¿no? Ahí. Porque ¿ah? esta la, la afirmación de, de, de Poster, ¿ah? que en el fondo lo que mueve al derecho es esta idea de maximización de la riqueza, ¿ah? en vez de hablar del concepto de equidad, ¿ah? ha sido también objeto de muchas críticas. O sea, Tolkien, por ejemplo, ha... ¿ah? Eh, para ningunear a Poster dice que el valor predictivo del a, del análisis económico en derecho a, es equivalente al valor predictivo que tiene un horóscopo o entonces sea, en realidad no sirve mucho para poder explicar a, dar una explicación eh, efect, seria y efectiva de cómo se comporta el derecho entre otras cosas por ejemplo que eventualmente lo que es eh, eh, económicamente eficiente no necesariamente coincide en todos los casos con la noción de equidad o de justicia que vamos tener en una determinada situación, no nos vamos a tener, pero ciertamente esta es una herramienta, repito que para mi juicio tiene sus limitaciones, ciertamente es imposible poder predecir al 100% a eh, una determinada realidad, pero si sí es tremendamente útil. ya ahora en decisiones que no tienen un contenido sobre todo va a ser útil en decisiones que tienen un contenido ah, eh, directamente vinculado por un tema monetario ahí el valor predictivo es mucho mayor hay otros autores por ejemplo Gary Baker que también dice Mire, usted puede recurrir a esta herramienta de análisis de económico del derecho para poder revisar cualquier eh, las causas de efecto de cualquier norma jurídica ya porque todas las normas según becker Baker ah, y, y Posner tienen un trasfondo económico o podríamos tener también lo podríamos traducir a a, a, a, un, a una lógica económica pero en, la, en, la, en las decisiones que no son el, el valor del objetivo es reconocer lo que es menor doy un par de, de, de razones para, para, para, para esto ¿ya? a ver, normalmente las decisiones que tienen un contenido directamente económico son decisiones que son más frecuentes por lo tanto ah, ahí está la posibilidad de uno poder aprender de los, de los errores a ah, ensayo-error y no puede aprender normalmente las decisiones que tienen un contenido que no es directamente económico son más infrecuentes por tanto la posibilidad de error es mayor segundo ah, eh, las decisiones que tienen un contenido directamente económico también yo las puedo eh, de, reducir a un denominador común ¿cuál es ese denominador común? un valor monetario y por lo tanto este proceso de poder comparar la opción A con la opción B es mucho más sencillo porque tenemos un denominador común, ya sin embargo, por ejemplo, ah, cuando yo tengo que adoptar una decisión que no tiene un contenido directamente económico, eh, poder reducirla a, a ese denominador común monetario, eh, es, más, es una tarea más compleja, ya si yo tengo que elegir por ejemplo con quién voy a, a, con, me voy a casar, claro, yo también podríamos hacer un esfuerzo, podríamos traducir esa definición a términos económicos, ¿no? Sí. Sí. Pero eh, ciertamente sería más forzado. O sea, si yo tengo que elegir entre la señorita A o la B, eh, no todas las cualidades que yo voy a requerir para eso ¿verdad? para poder, voy a poder traducir a ese denominador común. Y por lo tanto, eh, la, la posibilidad de poder comparar eh, una u otra opción es más compleja. Pero reitero, en general, esta es una herramienta que igualmente a pesar de esas limitaciones, sí es útil. ¿Ya? ¿Ya? Y en el caso concreto de la teoría de la negociación, eh, lo que nosotros vamos a vamos a utilizar acá vamos a, también a ir a vamos a recurrir a herramientas económicas para poder traducir en términos económicos esta definición de negocio político. A ver, para ello primero no tenemos que justamente hablar en esta lógica del mercado. ¿Ya? Y el mercado cuál es el mercado? ¿Cuál es el producto o servicio digamos que está ofertado en este mercado? son los servicios de, de resolución de conflicto ¿quién es el oferente en este servicio? ¿quién ofrece el servicio de resolución de controversia en, en, en este mercado? el abogado no? el abogado digamos es un agente un intermediario los tribunales, ya, el pro, los tribunales ellos son los que ofertan el, el oferente principal podríamos también ser un ¿no? también dentro de un bien sustituto ¿ya? eventualmente podría ser también, por ejemplo, la mediación y el arbitraje. ¿Ya? Que podría ser un bien sustituto alternativo digamos dentro dentro de este mercado. Ver, de, de, cuando yo tengo que cuando vamos a tenemos que estudiar la ley de oferta y demanda, eh, ¿cuáles son los factores tradicionales que según lo dice, mira, la cantidad ofertada de demanda va a ser mayor ¿ya? o menor dependiendo de qué factor? En general Cuando yo tengo que definir, mira, un producto va a ser más o menos demandado, un servicio va a ser más o menos demandado, vendiendo de qué factores en general. ¿El factor el... el precio? El precio es uno, ¿cierto? El factor fundamental será el precio. ¿Cuál otro puede ser también? ¿Tiempo? podría tiempo? El factor, el, el costo alternativo, tiempo sí podría ser el costo de oportunidad, podría también ser un factor que sigue. Sí. Va a ser también el gusto de preferencia consumidor la capacidad económica que tenga ese consumido ¿cierto? va a depender la cantidad pero fundamentalmente en el mercado de los servicios legales ¿ya? lo que insigue esencialmente a, para que yo pueda a demandar o elegir a recurrir al servicio de tribunales o a negociar si bien los demás factores también van a aplicar porque por ejemplo si yo quiero recurrir al servicio de tribunales tengo que tener capacidad económica Ciertamente, si tengo capacidad económica, será un factor que va a decidir esa decisión. ¿Ya? Si yo tengo una personalidad más conciliadora, probablemente me voy a haber más inhibido de poder recurrir a tribunales. ¿Ya? Pero aquí lo que es fundamental es fundamental es la percepción, ¿ya? y está con la palabra percepción, que yo tenga de los costos ¿ya? y del beneficio esperado por el litigio, y también de la vida negociada. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es un análisis de costo de negocio pero cuando habla de, de percepción es algo, algo subjetivo claro Entonces, ¿no, es, no, es, no estamos hablando ya de algo matemático no, es, decir, no, es que ¿no? a ver en, en el, el, la estamos hablando de conducta humana la, la, la economía es sí ciertamente también es una ciencia social ya, pues si sí, el comportamiento humano ¿cierto? ¿Ah? porque básicamente quiero que trata de hacer la economía? predecir cómo se comportan las personas en relación al problema económico o sea, y, a, y cómo adoptan decisiones en torno a ese problema ¿ya? y por lo tanto ah, la, la, la, la, la economía digamos, está muy por lejos de ser una ciencia que tenga pueda hacer predicciones con un grado de exitoso, o sea los economistas más bacanes ahora se equivocan a cada rato no ve tan bien, el mercado también, ah, de, en la, en la bolsa la, Ahí la bolsa exactamente la, la, la, la, el valor de la lo, bolsa eh, en muchos casos yo te diría que este, o, el, que la bolsa sube o baja obedece a razones más literales, muchos de muchos casos que una razón técnica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de superconductividad. Y lo que están haciendo hacer cuando yo tu corredor de bolsa, lo que trata de hacer es citar hoy colapsó, subió la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Ya? ¿qué va a pasar con el peso del dólar? si la tasa que interesa se mantiene baja o sea, para no por eso también la tasa de interés ahora el dólar subió porque aquí en Chile mientras en Estados Unidos está pensando subir la tasa de interés acá en Chile justamente se redujo y esa diferencia de tasa, en teoría, lo que uno podría predecir ¿ah? es que ¿ah? debería también ser más atractivo para la gente que quiere invertir en Grecoel Andes vaya a compradores e invierta ya aprovechando esta diferencial de la tasa y por eso también el tipo de cambio es subido ¿ya? bueno, no, no me da por tema del de cambio, ¿ya? Pero lo mismo pasa con el tema de la de la primera vuelta en Argentina eso, eso tiene un ejemplo ah, no, claro. ¿Ah? cuando, cuando se, especulación es cuando no, se, se, se especula es reactivo es una, mira, aparte también que la, si muchas veces también está demostrado que justamente, teóricamente la, la, la gente que se dedica son corredores de bolsa a ¿eh? Uno pensaría que esto es un trabajo súper ah, eh, de meta, metadatos, ah, algo tiene que ver con eso. Pero en general también eh, obedece exactamente a muchos tipos de cambios. ¿ah? Porque, por ejemplo, ya, salió Unilei, ¿ah? este candidato en Argentina. El tipo de cambio también se disparó. ¿ya? Eh, o también lo que ocurrió, por ejemplo, con la bolsa cuando eh, se... Perdón, se eh, o sea, rechaza el de la, de la Constitución. También la bolsa se porque, a ver... O sea, para muchos también un, un, un factor importante en estabilidad eh, eh, se eliminó. ¿No? Y el tipo de, cuando, cuando salió hoy también, también hubieron cambios económicos. Claro. Económico. Porque, a ver, lo que estamos proyectando, justamente, estamos hablando que eh, estamos sí. hablando sobre decisiones sobre derechos o sea, que son futuros y sí. inciertos. ¿Ya? Ajá. El valor que puede tener, el valor que yo proyecto en acción,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 o sea, ciertamente para tú calcular todo esto que estamos hablando acá, básicamente te a tener que centrar en percepciones. ¿ya? Ahora, para poder construir la percepción que ojalá sea lo más cercano a la realidad, vas a tener que trabajar con, con, eh, con hechos y con información. ¿ya? Pero si yo digo, a ver, yo te digo, mire, pues cuando hablamos de la, de la acción de el resultado completo, ¿ya? que, que es el resultado esperado, para eso vas a tener que proyectar el resultado completo. Eso simplemente es una proyección, y por lo tanto, a va a depender fundamentalmente de cómo tú percibas que puede hacer esa definición ¿Ya? porque ver, es imposible que tú puedas predecirlo con la exactitud matemáticas eso si digo a ver, dime la chance cuál es el porcentaje que tú crees que tienes de ganar un trade ¿Ya? eso no, tú no, puedes, no me podría... No, si te dijera mira, para eso hay una fórmula una matemática a calcular eso estaría mintiendo porque no Exacto. hay ¿no? y ahí lo que sí yo tengo que también hacer una proyección es lo mismo que me piden a mí, calcula el valor futuro de, de, de una acción. Claro, yo puedo tomar datos, ciertamente voy tomar datos, no sé, el comportamiento histórico de, de, del mercado a eh, frente a hechos ya Pero estoy hablando de un hecho que es futuro. O sea, naturalmente que en este caso, al igual que cuando tú pides el valor de una acción a la bolsa, tienes que tener la información. Pero igualmente es una proyección. ya o sea, aquí no hay... O sea, el, aquí no hay precisión matemática ¿ya? por lo tanto acá pasa repito, para la rama vamos a hablar a, a continuación del mismo si el costo de litigio es mayor que el beneficio esperado si pues a mi me sale más caro litigiar que lo que yo espero obtener por el litigio naturalmente que el curso de acción que yo debería seguir es intentar negociar ahora ojo, esto mirado desde un punto de vista estrictamente económico como les, les reiteraba si eventualmente yo ¿ah? también para mí es importante para mi interés yo podría también tomar, a pesar de tomar una definición distinta al revés si el costo litigio digamos, es menor que a ver, el beneficio esperado voy a tener un incentivo de litigio y ojo, hay que tomar en cuenta acá contra más grande sea este diferencial entre costo de y beneficio esperado, ¿ya? o sea, en este escenario el costo sea menor que el beneficio esperado, si este diferencial es positivo y contra más grande sea este diferencial, ya mayor va a ser el incentivo de litigio. O sea, a ver, si por ejemplo este diferencial es muy bajo, no sé, vamos a ver, me cuesta el costo de litigio, son 500 y yo voy a obtener 700 al momento de de, de, de las cálculos que obtengo en la sentencia. O Se requiere, hablamos la, lo habló en la cápsula profesional, todo bien. Algo, él ah, lo primero lo voy a detallar más. Claro. Sea, voy, voy a detallar más este, tema, ¿sí? eh. Lo hablamos justamente, profe, el punto de vista de la política pública, ¿ya? Si yo de estas es medianamente bajo. O sea, les doyito, me cuesta 1.500 pesos. Yo espero diría esperar la, la ciclofra encient por lo tanto la ganancia neta que me va a quedar son 200 ya quizás hay un incentivo criticar me pudiera ver también eh, si yo logro tres eso mismo 200 dio la puerta me voy a estar más motivada a, a, a, a seguir una puerta sin embargo si por ejemplo yo tengo que, invierto un millón pero puedo obtener 100 millones de vueltas y Claramente, ah, eh, porque ahí ese diferencial es muy grande, mi, mi, mi incentivo económico va a estar puesto a, justamente, continuar con la vida litigio, ya Y lo reitero, contra más grande sea ese diferencial, mayor, mayor incentivo puede tener la ya Contra más cercano sean estos valores, digamos, costo de litigio versus beneficio superado, probablemente el, el incentivo se reduce. ya Ahora, ¿Cuándo pueden estar a competir como lo veíamos su oportunidad litigio con eh, la, la vía, vía de, vía de vía. negociar? No, ¿Cuándo el costo litigio el costo de negociar sea menor que la vía de Y ahí tendrían que definir cuándo los dos mecanismos o de los mecanismos alternativos me resultan más adecuados en este caso. Estamos claros con esto. Vamos a ver ahora la parte de eh, la determinación de los costos podor ah, el los como que les dije, quizás en una tarea que es más sencilla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ver, si ustedes conocen, por ejemplo, ah, el, eh ¿cuál es el procedimiento aplicable a un determinado juicio? ¿Ya? Después fácilmente calcular cuál va a ser el costo, se lo dije. Si yo tengo mira, tengo claro que tengo que hacer tres notificaciones, tengo que hacer un peritaje, ah, yo podría calcular cuál es el protes. ¿Ya? porque la herramienta A es meterle número a la proyección que y eso lo puedo calcular con un grado de presión importante cuando hablamos de costas procesales, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué, qué, es es la ¿qué es lo que incluye la costa procesal, por ejemplo? el sector, eh, documentación bien, cualquier gasto digamos que tienen que invertir el para proceso. poder a, eh, tramitar el trade y tenemos también dentro del costo dije está también las costas personales que iba, creo que incluye la costa personal. Ah, no personal. Eso son eso son lo, lo, eso no, que no se le pudo olvidar si ¿sí? no. Lo, ¿Lo del abogado, ¿Cómo se le envía eso? ¿Tú quiere trabajar o te quieres llevar un Ya trabajar no, gratis no, para bien. la comunidad. Sí, yo, yo voy a hacer... Bueno, porque también ahora voy a ser más discutible, porque ahora trabajar en formación también puede ser cual Un porcentaje de trabajo social, sería bueno. Pero... No, siempre lo que hacer, siempre, sí. siempre es bueno para social... trabajar también, hacer trabajar todo. Sí. Pero naturalmente uno trabaja para ganar luchas, así que también todo, o sea, no lo veo en la suerte en chiquita, ¿no? uno trabaja para eso. Ahora, siempre es bueno también poder hacer algo, porcentaje pro bono, sí. Sí, porque también o sea, prestar los servicio social a través de esta profesión también es algo que es gratificante. ¿ya? Y probablemente en los casos que yo he trabajado por burro, desde el de punto de vista personal, no monetario, ¿ya? he recibido las mejores gratificaciones en el, trabajando como abogado. ¿ya? Aunque en realidad cuando uno logra dar una buena solución problema, eso también es algo que en general, a la gente que nos gusta este cuento, ¿ya? es muy eh, en ya Tenemos también las la, la costas tax judiciales. Tax judiciales, a ver, en Chile vamos a ver esto lo aplica, ¿verdad? Tax judiciales son, lo podría reducir en términos sencillos, ¿verdad? Eh, serían como impuestos a, para poder litigar, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora no, está, está, no voy a explicar muy rápidamente para que estén solamente con cultura general, ¿verdad? A ver, en general, vamos a ver que hay es una bandida, particularmente diría en Chile, los costos de llegar muchas veces están eh, <coughs> eh, subvencionados por el Estado ¿Ya? pero ustedes ven cuando uno va al uno paga por el costo de utilizar un juez o no no, ¿Ya? o sea indirectamente no o sea directamente no porque nosotros lo pagamos indirectamente a través de todos los impuestos ¿Ya? pero yo no, que pagarle a, a, a, a tribunal, no le pago a, a un tribunal no le pago al juez no le también al funcionario que trabaja en el tribunal o al receptor que va a notificar, por ejemplo en el caso de familia, se si va al tribunal, yo no pago eso. ¿ya? ¿Qué ocurre desde el punto de vista económico cuando eh, un bien justamente no tiene costo? O tiene un costo más bajo que el real. ¿Qué es lo que tiende a ocurrir con el consumo de ese bien? Si sí explota. ¿Ya? Si el bien no tiene costo, particularmente cuando se produce lo que se denomina la tragedia que este fenómeno que el, el, ese bien tiende a ser sobreexplotado por eso que el punto de vista económico también una de las formas de abordar el tema de la contaminación es asignarle a es un costo al que contamina paga ¿por qué? porque si yo contamino y pago y tengo que pagar el costo de esa contaminación ¿ya? naturalmente es un tema que voy a dar de ¿ya? pagar lo menos posible ¿ya? y ahí justamente los bienes van a terminar en manos de acuerdo a lo que me este famoso teorema de Coase en manos de la persona que más lo valora ¿ya? ¿qué ocurre muchas veces en materia, sobre todo en materia de justicia civil? Eh, piensen ustedes por ejemplo en el tema de mitigación con los bancos ¿ya? en la, en la práctica nosotros estamos financiando a, a el Estado financia el sistema de cobranza de y las casas comerciales ¿ya? porque un 80% de lo, del trabajo de los juzgados civiles está destinado a, a este tipo de causas con el sistema de tasa que lo que se pretende es exactamente que el usuario se de alguna manera internalice a lo menos una parte de ese costo ya entonces ese es también como una forma de poder racionalizar el uso de tribunal ahora cuál es el inconveniente que tiene esto que si yo cobro una, una tasa judicial o una tasa por lo que utilizar el servicio de tribunales eventualmente pueda tener un problema de acceso a la justicia Porque naturalmente tendría un acceso privilegiado. ¿Quién podría acceder de manera más sencilla? El tribunal sería quien tiene mayor capacidad económica. Alguien me puede decir, mira, esto lo podemos hablar también con una exención. Pero también administrar el costo las exenciones también es caro, porque tengo que tener que fiscalizar y saber a quién le doy el nuevo beneficio. ¿ya? Bueno, por todas esas razones, inicialmente cuando se hizo la reforma procesal civil, se hizo el primer borrador de del Código Procesal Civil se incluyó el tema de las tasas judiciales. Se discutió bastante. Sin embargo, en la última versión, que la que está durmiendo señor Osculto en el Congreso, ¿ah? este tema de las tasas está fuera. Pero se hago presente porque en algún momento podría revivir esta ejecución. Y por último tenemos el costo-oportunidad. Creo que cuando hablamos de costo-oportunidad, ¿a qué nos referimos? Es el, que tiene, ¿Cuál es el costo alternativo que tienen los recursos que yo voy a invertir en el día por ejemplo, cuando ustedes tienen que adoptar una decisión de hacer un negocio ¿ya? es costo oportunidadmente justamente con que lo comparamos se compara justamente para saber si el negocio rentable o no por ejemplo con el valor que me renta colocar los recursos en un banco ¿ya? si por ejemplo, era banderado a ver, de los chile para dedicarme un negocio que me rente lo mismo que me, me renta por ejemplo en un depósito a plazo a, en, en, en un banco Ustedes saben, son tasas son bastante bajas. ya Por ende, si yo un dinero lo voy a trabajar, de los mínimo que le pido ese dinero, ¿eh? ese negocio me dé una rentabilidad mayor a mi costo de oportunidades. Y aquí el costo de oportunidades está al lado, por ejemplo. ¿a ¿Qué es lo que yo puedo hacer con mi recurso, con, con el tiempo, con el dinero que invierto yo en costas personales y profesionales, y también el tiempo? ¿ya? ¿Qué otro uso le puedo dar? ¿Ya? Y eso también se va a traducir en esta oportunidad de, de esa decisión. Que, ojo, también es un tema que, también que yo los invito a que ustedes hagan considerar su ya Porque está litigando, si alguno de ustedes ha estado metido alguna vez en litigio, eh, el tiempo, o sea, todo el tiempo y recursos que toma litigar sí. es importante. ¿ya? O sea, ¿Qué, eh, qué, conseguir qué, testigos, todos ese tiempo, son largos, preocupaciones. Por lo tanto, también, eso también uno tiene que, también meterlo al a la licuadora. ¿ya? si llega un arreglo me puedo ahorrar todo esto, me puedo ahorrar este, este problema ¿ya? pero lo calcular la parte de los costos es medianamente sencilla no tiene una mayor ciencia ¿dónde está el problema? está exactamente en el, el valor esperado estamos hablando de, de la, la decisión de, cuando hablamos de, la, de cuando queremos proyectar los estados litigios estamos hablando de hecho que es futuro incierto o sea, estamos hablando de un proceso de toma de decisiones en circunstancias de incertidumbre. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando yo quiero calcular el valor económico que tiene a un, un resultado proyectado, yo no puedo comparar directamente a el monto que yo pretendo obtener en el juicio, no lo puedo comparar directamente con mis costos. Porque esa es una comparación que es errada. ¿Por qué? ¿Ah? Porque como estamos hablando de un hecho futuro incierto, el valor económico que tenga esa opción, o esa, esa esa opción, yo tengo que ajustarla. ¿Cuál es el ajuste? Es por la chance la probabilidad de que yo pueda obtener a, en, en el litigio. ¿Ya? Se lo grafico de la siguiente forma. A ver, yo les voy a decir, este es ejemplo ya lo colgué en la mañana en, en el domingo. ¿Ya? Lo, siempre lo utilizo. Vale, vale. Repito, miren, yo... Eh, les voy a confesar, yo tengo el poder de poder predecir el futuro cuando me sueño algo ¿sabes? yo lo puedo predecir y en general me va anoche, me soñé justamente que me, los nubes de esquino del, del loto que me compré les voy a mostrar, tengo un boleto de loto ¿sabes? el loto ahora tiene, tiene un premio de mil millones de pesos ya, o sea si efectivamente gano, a gano me gano el loto, este es un título que me permitiría a mí cobrar hasta mil millones ya y yo les digo miren porque yo soy una persona que en general también a mí el tener plata me causa problemas no porque hay mucha gente a pedirme el favor y yo no quiero tener ese problemas que soy un hombre ah, místico a que me gusta, ah, yo digo las cosas siempre entonces como yo requiero no poca rata, ah, miren voy a hacer buena onda con ustedes y les voy a vender este boleto del loto ah, se lo voy a vender en 5 millones de pesos se los vendan 5 millones como a usted también, Raúl, también te lo veo ¿alguno de ustedes ah, consideraría siquiera la posibilidad de pagar menos 5 millones de pesos por, por ese boleto digamos bolito eh, del loto? No? ¿por qué no? es cierto ya ¿por qué? No? la probabilidad de que yo me gane el loto ah, eh, es alto o es baja? baja es muy es baja ¿sabes? porque o sea, eh, eh, la probabilidad probable ni siquiera llegamos al 1% de esta chance, debe ser muchísimo menor ¿ya? Eso, hacer hacer ya por lo tanto en este caso ah, eh, si yo les dijera ahora, les cambia la misma película les digo, yo les garantizo que tengo ahí una chance de un 90% que yo me se los puedo certificar y les digo, se los venden este mismo boleto ah, se los puede subir ahora a 100 millones Pero hay el 90% certificado te lo pueden ganar me puede generar los 1000 mil millones. Cambiando la, la, la, la perspectiva ¿no? O sea, Entonces, qué qué lo que guinci para tener darle mayor o menor valor a esto es la chance, la proyección cuál la chance que nosotros estamos proyectando. Por eso ah, eh, no es lo mismo decir que yo tengo un 10% de probabilidad de ganar el pleito. El valor económico de ese de, de, de ese tema que decir que yo tengo 90% de probabilidad ¿ya? por eso desde el de de matemático cuando queremos poner el valor de un hecho que es incierto ¿ah? tenemos que necesariamente ajustarlo por la probabilidad de poder obtenerlo ¿ya? y ahí su compañero que es ingeniero me podrá decir que estoy si estoy olor, en lo correcto ¿ya? En lo correcto. muchas gracias ¿eh? a claro, mí en realidad, la idea haría ese efecto lo ¿no? tenemos que acá que lo certifica Está todo correcto, ¿va? Si no estoy en lo correcto, ¿verdad? usted realmente debe no, que sea el papel por todos ustedes no, claro. usted, no está yo, ¿eh? ¿Y macro de Gabriel? ¿Dan? Macro la, la chance de obtener por si claro, de... ¿Cómo se obtiene esto matemáticamente? Repito multiplicando el valor digamos el valor que estamos proyectando cada, pues no lo multiplicamos a destacar el por el porcentaje. O sea, si yo digo por ejemplo que la, el, lo que yo idealmente voy a obtener es un millón de pesos y digo que mi chance es un 80% ¿cuál es el valor real? de esa, el valor esperado de esta opción son el 80% de un millón serían 800 mil ese es el valor real de, de eso ¿verdad? porque si comparar, yo si comparo por ejemplo al millón ¿verdad? con, lo, con el, el costo del proyecto eh, estoy haciendo una comparación que ya no, no es correcta ¿verdad? porque ese error va a ser muy distinto dependiendo de la chance que yo proyecte que tenga esa, esa opción también otro ejemplo que no, no suelo utilizar ¿verdad? si digo que también te podemos esperar aquí a ustedes como eh, si el alumno acá me pide que instale a eh, un sistema de eh, misiles para eh, para evitar que haya un meteorito tenemos proyectado, eh, alguien vio donde sea Salfate ¿ah? okay. y Salfate me dijo que iba a caer un metellito que es la zona Concepción particularmente de, acá, de acá, seco, ¿ah? a dar a la Universidad a Lunap. Mire, y Lunap nosotros sacamos la cuenta y hablamos eh, con sus compañeros, mire, cada si cada aquí en Lunap vamos a tener una pérdida de eh, 10 millones de dólares ¿ya? y le pedimos un dice usted, si usted invierte un millón de dólares, no, que en estas lucas del sistema anti-misible y reducimos a cero a esa, la posibilidad de cuburrar ese accidente, o sea que hay una pérdida. Claro, claro. A mi me podría decir, oye, tenemos sí, 10 millones de dólares, lo comparamos versus la, lo que, la inversión mensal de 500 mil dólares, yo podría decir, oye, inviértanle esa costumbre pero si ustedes el investorrector, alguno de ustedes pensarían en invertir los 500 mil dólares en, en, eh, para evitar la eventual que haya un meteorito que puede ser la chance y que, que primero que caiga aquí en, el, el, en la región y que más encima tengamos la mala juega que caiga aquí justo que en la sede probablemente ninguno de ustedes si tuvieran la a ah, invertiría en eso, ¿cierto? ¿por qué? porque nuevamente, al ser la, la probabilidad muy baja ya si yo comparo, digamos, hago la comparación de lo que me cuesta, el, el valor del bruto que me cuesta en el costo de la prevención, con el, eventualmente lo que me estoy ahorrando, ¿sí? si lo comparo, digamos, sin hacer este ajuste, ¿sí? es una comparación que es errada. ¿sí? Porque necesariamente en ese caso, como es un hecho que es futuro incierto, tengo que ajustarlo necesariamente por la probabilidad. ¿sí? Ahora, la pregunta, ¿cuál es la pregunta que me imagino que viene acá, que siempre me bueno, cómo te hago los cálculos yo? para la probabilidad? ¿Y cómo te hago los cálculos cuál es el monto que yo pretendo obtener? ¿no? Y ahí está lo que conversamos hace un rato atrás con Raúl. ya Lo que tengo que hacer es una proyección. Y depende también, va a depender cómo yo lo percibo Pero naturalmente, ¿ah, eh, como nosotros somos vamos a ser abogados, ustedes van a ser abogados, ¿verdad? ¿ah? tienes que para poder hacer la, la, la proyección lo más precisar eh, posible tienes que también trabajar con un buen nivel de formación ya si yo quiero saber por ejemplo cuál proyectar cuál es el monto que debe obtener probablemente voy a tener que recurrir la pared daños. estamos hablando de lación la de perjuicio. ya o si en otra materia recurrir justamente a eh, en este caso a la jurisprudencia relevante sobre sobre ese caso y ahí poder proyectar más o menos cuál puede ser el valor luego para saber la, para las chances, quiero que tendré que ver? ¿ya? para el derecho aplicado en el caso ¿ya? si tengo una norma justamente que me resuelva el conflicto ¿ya? ¿Cómo te, ¿cuál es mi prueba que tengo? ¿cuál es la prueba que yo también creo que puede tener la parte? y con eso yo puedo determinar justamente a cuál es la chance que puedo obtener si por ejemplo ahora en un caso de mal praxis médica eh, yo tengo la duda efectivamente hay una, una, una tengo la duda si efectivamente acá es por ejemplo una complicación que es propia de una intervención quirúrgica ¿verdad? y tengo la duda en realidad mira también uno de los posibles es que también esto sea eh, un acto de mal praxis médica ahí yo no podría proyectar por ejemplo una, una, una chance de, de ganar de un 90% voy a tener que ajustarlo Y proyectar la cantidad mucho valor Pero eso va a depender de la información que tengamos disponible en cada caso Por lo tanto, ¿hay una fórmula única? No Ahora, para el efecto de la, de la evaluación Como esto es un tema que es subjetivo a Yo esta información se la voy a dar El tema de efectos de la cálculo Ojo, para el momento de acertar Pero ustedes pueden venir con todos sus apuntes Con sus láminas Sin computadora, sin tablet sin celular Eso está prohibido pero con los apuntes van a poder traer todos sus apuntes, no hay ningún problema en eso pero, yo les dije el día 1 yo no a la memoria acá lo que me interesa hablar es como ustedes vamos veámoslo ahora, es un mismo tema veámoslo ahora a Ricardo justamente a la decisión de, a, eh, del litigio Cuando hablamos justamente de eh, la, la demanda para el demandante, ¿qué es lo que implica, eso implica una ganancia? Estamos hablando de futuro incierto. ¿Implica una ganancia o implica una alergia? Es una, una ganancia. O sea, yo estoy proyectando, estoy pidiendo algo no tengo. Por tanto, una ganancia. ya Luego tenemos que aplicar esto a que queremos saber si en este caso en margen vamos a dar la postura del demandante de mandado, vamos a dar si en margen positivo o no para poder negociar. ¿Ya? Yo digo que las dimensiones que yo idealmente yo quiero obtener es de un millón de pesos. Y la chance de poder eh, ganar el crédito es de 75% por lo tanto, ¿cuál sería el, la ganancia o el valor esperado del pleito? 650 mil correcto ¿ya? luego acá, el costo del juicio ¿lo tengo que sumar o restar? restar? restar, muy bien ¿por qué lo tenemos que restar? porque estamos viendo que esto para el demandante el pleito implica una ganancia cuando yo quiero pro proyectar mi ganancia neta, ¿qué lo que tengo que hacer? naturalmente descontar de la, de la utilidad que voy a obtener, ¿no cierto?, de la, del valor de venta, porque tengo que descontar sobre los costos que tengo que invertir para poder producir esa utilidad. Y por tanto, la ganancia de en este caso va a ser de cuánto de 6,50. ¿Ya? Ahora, del punto de vista del demandado, ¿la demanda la, la demanda, qué es lo que implica? ¿Una ganancia o una pérdida? Para el demandado. Una pérdida. Es una pérdida porque si lo condenan, esa persona va a tener un detrimento patrimonial ¿cierto? Ya. Vamos a suponer que acá voy a colocar un escenario bien ideal, ¿ah? ¿eh? Y vamos a trabajar con esta lámina y luego ya la, la clase de semana vamos a seguir trabajando avanzando en esto. Pero me interesa que esta, este ejercicio lo tengamos claro. Yo no clase se semana igual voy a un ejercicio, vamos a hacerlo, traer un caso de simulado y lo vamos a trabajar. ¿Ya? También queden tranquilos para... Pero por ahora quiero lanzar un poquito más con esta nada de terminal. Vamos a saber también acá que el demandado también proyecta que lo que lo pueden condenar a él es un millón de pesos. ¿Ya? Y él proyecta que la chance de perder, que es lo mismo que hablar de la chance de ganar del demandante, simplemente lo que estamos haciendo es ver ahora el mismo la mismo porcentaje estamos, la chance que estamos viendo en la perspectiva ahora de del, del demandado él también proyecta que su chance de perder es un 75% ¿Ya? perfectamente la proyección podría ser mayor o menor ahora la pregunta, ¿por qué yo aquí no puedo colocar? usted me dice, oye, ¿qué chance de ganar y qué chance perder? ¿por qué no? Es que sí. ¿Ah? ¿por qué no? Sí, si no? no ¿por qué no 25? ¿Por qué? A ver, porque a ver, yo lo que voy a más adelante, lo que tengo que comparar sus dos colores equivalentes ¿ya? Y el 25 en este caso yo digo que mi chance de ganar del demandado es un 25% ya en el fondo lo que estoy diciendo es cuál es la chance de perder del demandado, por tanto esto lo estoy comprando dos, dos valores equivalentes ¿ya? y por eso no sería correcto decir comparar colocar acá las chances de perder perdón la chance de ganar aquí tengo que hablar de chance de perder para que está esta comparación sea una forma también sea equivalente con esta otra o sea, sean comparables ¿Ya? no sé si me capta la idea ¿hasta qué porcentaje se, se equipara esa...? no, no, o sea, es que lo que pasa que estamos... Eh, lo que te repito es comparar manzanas con manzana porque cuando hablamos de la chance de ganar respecto al demandante es lo mismo que decir chance de perder el demandado y ahí tú comparando una manzana con una manzana si yo comparo chance de ganar del, demand, del demandante con bueno, la chance de ganar del demandado estoy comparando una manzana con una pera nos pueden ganar los dos ¿no? Claro. No ganar lo... el... uno gana y uno peor entonces por lo tanto eh, por eso, como la, para el demandante implica una ganancia hablamos de chance de ganar como para el demandado implica una pérdida tenemos que trabajar eso mismo valor implica en lo equivalente en la chance que tiene de perder porque como tú correctamente lo indicas la persona secundariamente no puede ganar de perder no la chance de ganar un 25% el demandador claro, pero es que si tú lo compras lo que yo quiero hacer que, es que sa, calculemos la, si hay un margen positivo para poder negociar entonces si tú no comparas la, eso la, la comparación va a ser de nada ¿ya? nuevamente miren aquí también estamos colocando en el escenario super ideal ¿ya? yo calculo que también en el apartamento que los costos de pues son 100 en este caso ¿ah? nos daría la chance la pérdida esperada sería también sería 750.000 ¿por qué? porque yo tengo que aplicar este 75% el mío y me da la pérdida esperada me da de 750 ¿ya? y en este caso el costo del pleito para poder para poder eh, ¿lo tenemos que sumar o no está? sumar sumar bien porque estamos trabajando estamos calculando la pérdida de de para el demandado ¿ya? y el costo juicio de juicio <coughs> para el demandado también es una pérdida ¿ya? porque es el dinero que va a tener que invertir para poder defenderse independientemente de nuestro Estado por lo tanto, ¿ya? esta pérdida esperada tiene que sumar la pérdida y me dar, la pérdida neta me va a dar, de, va a dar el valor de 8.50 ¿no? cierto la pregunta del millón en este caso tenemos un margen positivo para poder llegar a un acuerdo O sea, viéndolo a un punto de vista estrictamente matemático con los valores que están ahí. ¿habrá una chance? ¿habrá un margen positivo para poder negociar? sí, sí. sí. sí. No sé. ciertamente ¿por qué? ¿Va? porque ver, el demandante proyecta que él va a ganar 6.50, eso es lo que él va a ganar, como él proyecta que como mínimo gana eso la ¿por qué saca la cuenta? Mira, el valor económico de mi pretensión apostado por mi chance son 7.50 o sea, yo voy a invertir 100, ¿ya? por tanto mi ganancia neta, proyectada, ojo, que esto no es que lo que yo diga, esto va a ser el estado equivalente exacto al final, porque también el demandante podría ganar el mío, pero simplemente es simplemente una probabilidad, ya, entonces aquí para hacer la comparación económica tenemos que, repito, tenemos que gastarlo por esta, la chance ¿eh? que tiene la persona, entonces él proyecta que como mínimo él va a 50 ¿Ya? esa es la probabilidad que él tiene de ganar el demandado proyecta aquel al general también, en base a esta proyección el valor económico puesto a valor presente a de, de su pérdida sería tope en general 8,50 eso puesto valor presente ¿ya? por ende, para el demandante cualquier cantidad que obtenga solo los 6,50 es una ganancia ¿ya? ¿ya? y para demandado la cantidad que paguen menos de los 8, 50 menos una ganancia porque estaría pagando o ah, estaría perdiendo una cantidad menor de la que usted está proyectando entonces acá dónde está el margen donde el margen positivo se da entre 650 y los 850 ¿ya? la rellena de oro acá para que ustedes lo sepan ¿cuándo va a haber un margen positivo para poder negociar? siempre y cuando la ganancia neta sea menor que la pérdida neta. Si ustedes cuando porque yo no puedo colocar este ejercicio, este mismo persona puedo colocar en el en, el, en, el, en el Y le pido que calculeme si en este caso hay una hay un margen positivo para poder negociar. ¿Ya? O les puedo decir, mira, ¿sabe qué? Dígame si efectivamente acá le puedo decir, mira, les doy, les doy estos valores, ah, Les doy estos valores acá y calcúleme si efectivamente acá para el demandante a ah, eh ¿Le conviene o no eh, aceptar una acuerdo? Yo le digo, mira te ofertaron, miren, te ofertaron 500 lucas. Si yo digo, le hago una oferta a esta persona por 500 lucas, mirando un criterio exclusivamente económico, ¿debería aceptarlo o rechazar la oferta? No, no, no, no. Rechazarla. Rechazarla porque es menor, eso ganarse neta. Entonces, eso también es una forma que les puedo preguntar. Si la, aquí yo las preguntas del sistema están, ¿verdad? sino que no van a estar escasos y en la medida que ustedes lo entiendan, además ah, les va a ir bien o sea, eh, van a ser todas cosas similares a esto ¿Hm? no es materia pura y dura no, sino tienen que estudiar materia pura y dura se si no olviden sea, que no te lo voy a preguntar el concepto de negociación o sea, no te lo voy a ¿para qué? eso está la pregunta eso es integral, digo ¿Ah? eso es ahora, integral, le voy a preguntar ahora, yo... No. yo Bueno, este es un mundo ideal donde donde todos sí, caminando de la mano, que, que, que, que, que, pero estamos. si yo me pongo en la realidad donde Juanín a, a, decir, ir con, a sandón, Raúl van estamos, a ir con Le tengo estando la, de la, de la, la, la mano. Esta, esta. Ver, yo le he también otro ejemplo de matemáticas que se utilizar para explicar esto. ¿Ya? A ver, el, la posibilidad por encastrarle acuerdo en el contexto de litigio ¿ah? es también es muy parecido a, la, a esta idea que también que una mujer puede quedar embarazada Porque la gente piensa, oye, embarazarse con una mujer es súper sencillo, ¿ya? Pero lo sé que no es un tema, las probabilidades para que una mujer quede embarazada también son, eh, si la ve estadísticamente tampoco, no hay que llegar que una mujer también, por ejemplo, tenga un, encu un encuentro y automáticamente, ah, cuando lo besaba, por ejemplo, cuando era chico, uno tocaba a una niña, las olas, oh, va a quedar embarazada, ¿ya? ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? <tose> claro, o sea, montones de cosas, los mitos urbanos eran, eran montones o sea, eh, eh. Pero a ver, claro, mucha gente piensa que, embarazo, que una mujer se embarace es súper sencillo Pero resulta que también, no es algo tan, o sea, eh, a ver, que un embarazo llegue a buen término ¿no? También, o sea, yo creo que muchas personas que pues, están acá Puede que alguna vez hayan estado embarazadas y tuvieron una pérdida nunca se nunca se alteraron que tuvieron una, una, una pérdida ¿Ya? O so, que quiero decir con este punto, ahora vamos a meterlo en un tema polémico, es que muchas veces la prueba esto se piensa que hoy llegaron a acuerdo de esto. Obvio, si es así, vamos a ver que no están hoy. Porque aquí les estoy presentando un escenario en el cual esto se todas las condiciones ideales para que se pueda dar un margen positivo para poder negociar. Pero qué ocurre? A ver, repito entonces, para que haya margen positivo, cuando ustedes hagan este cálculo, la ganancia neta tiene que ser menor que la pérdida neta. Si esto se da al revés, o sea, la ganancia, la pérdida neta es menor que mi ganancia neta, no, hay no va a haber margen positivo, visto de un punto de vista estrictamente económico. Entonces, me quedan un par de minutitos para, que, para, para poder trabajar. Entonces, dejemos 10 minutos más, les explico en un favor. ¿Ya? Pero quiero terminar con esto para que les claro. A ver, si ustedes ven acá, en la medida que la proyección de las partes referente a cuál es el monto que yo idealmente puedo obtener, ¿verdad? y cuál es la chance de ganar o de perder, dependiendo de la óptica de lo que hago, ¿verdad? son similares, contra más cercanas sean esas proyecciones de Tudupolores, mayor va a ser la probabilidad que tengamos un margen positivo para poder negociar. Sin embargo, si la proyección de las partes difiere, se distancia mucho, ¿ya?, en eh, el mundo del la y particularmente la chance de ganar la posibilidad de que haya un margen positivo en ese caso para llegar a un puerto de paga se lo puede explicar de la siguiente tabla vamos a suponer justamente que mantengamos constante esta, esta, esta la, la, la figura del demandante ¿Ya? vamos a pensar ahora que es un demandado justamente una persona que tiene, está afectado por el sesgo del exceso obtenido ¿Ya? y él estima que su chance de perder no es un 75% si no estemos simplemente que hoy si está costando esta calle ¿No tiene por dónde sacar un peso 10% ya hagamos el ejercicio ¿cuánto cuál sería, cuál sería la pérdida esperada en este caso? ¿10% de un millón? 100, 100. ¿Ya? ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿el costo litigio? De ¿qué decimos que hay que hacer con el costo litigio? Sumar. sumar, por lo tanto la pérdida neta ¿cuánto va a ser? 200 200, entonces. ya si el demandado espera perder 200, no, no perder más de eso. Ya. Y el demandante espira como mínimo 650, tenemos margen para poder negociarlo. No. no. porque el demandado no va a estar dispuesto a hacer ninguna oferta mayor a 200, ¿verdad? Y el demandante el demandante naturalmente que si él espira ganar 650, tampoco tendría que ser muy gil para poder aceptar una oferta por una cantidad menor a esa le repito, mirando usted, está haciendo un punto de vista estrictamente económico porque me puede decir bueno, depende de la dependencia, sí, es verdad pero aquí estamos viendo los puntos de vista estrictamente económico ¿ya? ¿estamos claros hasta acá? Sí. lo que les quiero pedir también que pueden ver un poco es también en, en lo siguiente a ver eh, aquí vamos a ir viendo solamente lo voy a dejar enunciado ¿Ya? A ver, también está bien también está bien estudiado que a pesar de la, la, la pregunta que se ha promulado algunos economistas y, o psicólogos también es por qué ocurre ver, por qué eh, se puede dar las circunstancias que pesar que existe un margen positivo para poder negociar o sea desde el punto de vista estrictamente racional ya uno puede ver que en un caso están todas las condiciones para que uno pueda llegar a un acuerdo ¿Por qué efectivamente muchos de esos casos no se llega directamente a este acuerdo? Y en general, ah, el autor que es Rafael Medina da tres posibles explicaciones, ¿ya? Uno que es un modelo general, la de tres de las partes, que también es el sesgo del subjetivismo, Y el problema gente vecina. A ver. Un minuto por cada una de estas y después lo vamos, esto lo vamos a cerrar en la clase siguiente, ¿ya? En el caso del modelo bilateral se relaciona con el tema del comportamiento estratégico. ¿Ya? A ver, una cosa, justamente, cuando uno llega a un acuerdo, de acuerdo a Robert Monocchi, ¿ya? Y, implica, justamente, la, la, el llegar a acuerdo implica también trabajar sobre, sobre dos, dos, dos elementos. Uno lo que le domina el tamaño la torta, o sea, que es, en el fondo, a la cantidad de lucas o el, el, la, la masa a repartir, digamos, dentro de esa negociación eso es un tema pero la el segundo factor también ¿ya? no solamente tiene que ver con el tamaño de la torta, solamente tiene que ver con la forma ¿ya? o la forma en que yo ve que cada persona va a recibir, cuánto va a recibir de esa torta ¿ya? si por ejemplo yo por un tema estratégico digo, mira yo tengo derecho dentro de esa torta a recibir el 70% y usted piensa que no, yo mínimo 50% Ahí ¿Tenemos fe, tenemos chance de ir al acuerdo o no? No, porque la proyección, mi proyección del acuerdo ¿ya? Yo quiero un 70 de esa tonta Y tú, tú quieres un 50 Lamentablemente esa la cifra no para Tema de las diferencias perspectivas también Vamos a ver que hay un sesgo cognitivo eh, Que está dado justamente por el que se denomina el exceso optimismo Que es parte de los sesgos egocéntricos vamos a ver, Lo vamos a, a estudiar la clase Y por último, el último problema es el problema agente principal. Que sea, ver, en, el, en el punto de vista económico, a ¿ah? el principal es el cliente y el agente es el abogado, que es el intermediario. Ahora, habitualmente el interés de ambas partes parte de, de, de, de la agente principal de coincidir. ¿Ya? Pero, no necesariamente, eso siempre va a ser así. ¿ya? Y se puede un conflicto de intereses a ¿ah? ejemplo, eh, generado por el tema de eh, las la modalidades que utilizamos para poder el coro de corona que es un problema que se ha estudiado mucho ha propósito por ejemplo de la del problema de gente principal en la eh, el conflicto de intereses que se puede dar entre accionista mayoritario y las acciones ambos pueden tener también entre el interés común pero el socio controlador también no es la misma el mismo interés que tiene que una persona que participa en forma monetaria dentro de la empresa vamos a dejar la clase la dejamos hasta acá porque ya son las 9.42 para que no se le quede dormida su compañera acá, vamos a terminar con la clase ¿No? claro. o sea, la semana partimos con esto ¿Ya? ¿Ya? A ver, me interesa, vamos, yo voy a trabajar también, voy a traer un ejercicio para que practiquemos esta parte la ¿les quedó más o claro? sí, profesor ¿ya? ¿Siempre se ven los mismos factores o, o va, va, va a cambiar en algún ejercicio? No, eh, eh, a ver, yo ahora voy a cambiar los, los valores. Los valores, no los factores. No, es que, a ver, y lo que yo te puedo decir, por ejemplo...